La mejor tecnología digital a su disposición las veinticuatro horas. W Radio. Noticias cada instante. Canciones y discos con el sello W. Presentadas a su oído por Montoya. Gonna have myself a real good time. I feel alive. I'm having a good time shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing a car I'm having a ball. Stop, stop me now me If you wanna have a good time, just give me a call. Stop, s t o u want a good time, stop your time. If you want a good time, I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. Hey, hey, hey. Don't s t o p m e d o n t s、like、t sovereign, the s o p m e d o n t s t s o v e r e o g n the sovereign, the sovereign, t m e h a v e a good t i m e g o o d t i m e d o n t s t o p m e d、oh. o n t s t o p m e i g Top Me Now t e Queen. Así arrancamos esta programación musical de la segunda hora de esta franja de todos los domingos. La mía, yo soy Montoya y la de ustedes. Y bueno, DJ Nelson Pacheco que está allí poniendo la música de Gobernal en la producción y a través de Twitter los leo en el numeral. Back to the music en arroba monto 40. Nos seguimos hoy en Twitter para compartir algunas opiniones y más. Ah, es que Twitter se ha vuelto tan político, pero se acuerdan cuando Twitter era divertido, que la gente se reía muchísimo. Bueno, vino TikTok, vino Instagram y ya Twitter se volvió una opinadera de una cantidad de temas que a todos nos ponen muy bravos. <risa> pues bueno, ahí estamos en arroba monto 40 o en Instagram en arroba wradioco y arroba monto 40. ¿Nos seguimos? <risa> ¿Listo? Entonces, ya estamos haciendo la tarea. Vamos a recordar este clásico que aparece en Top Gun en la primera.、Eh, es la protagonista, pero también aparece como banda sonora de la dos: Top Gun Maverick. Si no se hayan visto, ahí está. Creo que está en HBO Max. Creo haberla visto allí. Vayan a buscarla si no se la vieron en cine. Pero por ahora, vamos con la música de Kenny Loggins. Esto es Danger Zone. En camino a r e y s Speedwagon. Y luego algo de Michael Jackson que me están pidiendo varios oyentes en Colombia. Michael Jackson en esta programación de W Radio en el fin de semana, en el domingo. Ustedes allí haciendo miles de planes y nosotros aquí pasando música para ustedes. Seguimos con más de esta tanda que sigue ahora con algo de 1981 de uno de los grupos del momento. En ese momento, Earth, Win and Fire gobernaba, mandaba en las listas musicales en los Estados Unidos y de rebote en el resto del planeta. Esto es Let's Groove y nos preparamos para Ajá con Take a Me y luego viene algo de s h a w n Mendes. どうぞ。<eight> Que sea la oportunidad, el final de esta canción de s h a w n Mendes llamada Wonder, para invitarlos al próximo martes. Mañana no porque es festivo y tendremos una programación、eh, de W Radio 20 años especial para ustedes que tal vez estén volviendo de ese paseo que vayan manejando allí en carretera, pues necesitan compañía y eso somos nosotros mañana. Pero el martes volvemos a la normalidad, día laboral. Y para celebrar el martes, el día del trabajo, pues hay que trabajar. Tendremos contrarreloj de cuatro de la tarde a siete de la noche con Rosario Gómez y el resto del equipo. Seguimos con música. Aquí está Dua Lipa y The Baby con Levi t a t i n g g l I t t e r i n t h e sky, c l in t e s time One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she'd been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. n e e d someone to hug even t took it back to the basics. See what you got me out here doing. Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Uh -uh. Let's go. Left foot, right foot, levitating. p o p stars, d o a l ego in the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. w e i g h t of the world on my shoulders, I kept my head up. Now, baby, stand up. Cause girl, you. you want me. I'm s t a r y With Mac con Dreams y antes la canción de Dual Ipa. Vamos llegando al final de esta franja musical. Insisto, necesito más horas. No sé por qué, pero no me alcanza. Ustedes me mandan y me mandan y me mandan títulos. Yo leo y leo en Instagram y leo y leo en Twitter en Back to the Music en el numeral, pero es que no me alcanza el tiempo. ¿Qué hago? El resto lo vimos en la casa, ¿será? O...、Oh, Bueno, lo dejamos para el próximo domingo. Gracias DJ Nelson Pacheco por estar allí. A Diego Bernal por la producción. Y yo me despido de todos ustedes también. Como todos los seres humanos, necesito descansar. Estoy muy agotado. Me voy de plan familiar. Voy a, a ver qué me invento. Pero siempre en compañía de la buena música de W Radio. Ya viene Eduardo Peña, hasta este momento Montoya. Y no sé si pudieron ir el viernes, hubo concierto en el Movistar Arena de los auténticos decadentes. En medio de todas sus canciones, los más fanáticos conocerán toda la discografía, pero los que no son tan fanáticos habrán cantado una y otra vez la guitarra: la de yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Pues vamos, bueno, vamos a recordar. Ese concierto de los auténticos decadentes el viernes pasado en Bogotá. Esto es la guitarra en camino, Andrés Calamaro, y lo que se nos atraviese y alcancemos a pasarles. Feliz resto de domingo para todos, cuídense mucho y sigan en compañía de W Radio 20 años. Tuve un problema, la Dak s よ、no、no del del o しくお願いします。 you、no. 「『バスジュン・ド・サスペ・ l リア』」 Celebra a mamá. Veinticinco ciento por de descuento en todos los vinos marca JP Chenet. Ven a tu carulla favorito. Hasta el catorce de mayo. Aplican términos y condiciones. Prohíbas el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prepárate para cambiar tus hábitos con los mayores exponentes en nutrición, bienestar y salud. Llega a Bogotá el evento de salud más grande del mundo, Supersanar, con tu doctor Biter, a Nutri y e r m o Carlos Stroh y Regina Carrot. v í v e l o el próximo sábado, 6 de mayo, en el Coliseo Live. Adquiere tus entradas en w w w t a q u i l l a l i v e c o m En contrarreloj iniciamos una nueva temporada con las noticias que busca en el tiempo que necesita.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 radio cumple 20 años, dos décadas, cerca, muy cerca de nuestros oyentes. Informándolos. Noticia en España con el luto en la radio y en la televisión por el fallecido. Escuchando su opinión. Cordial saludo. El asunto no es que uno esté o no de acuerdo con la visita de Nicolás Maduro. Ayudando a quienes más lo necesitan. Quedamos en nueve veintiséis mil 9.026.058.054. Con esto podemos ayudar y premiando su fidelidad. Se ganó el mercho, hermano. No puede. El mensaje s del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Embajador británico en Colombia, Sir Keith Morris. Usted está siguiendo un camino muy, muy directo, ¿no? El Ministerio del Deporte de Qatar, c h a i k a Ali Akal Marri. Nuestra perspectiva y nuestras políticas son todas inspiradas por nuestras teachings i s l a m i s a s Presidente del Foro por la Paz, 日本のパリス・オランプレスの時期は、世界のアメリカの時期です。日本のパリス・オランプレスのプ期は、日本のパリス・オランプレスの時期です。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 Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de mayo de 2023 con artistas de Argentina, conmigo, pena, Brasil, Agorón,、no、suhesión, Puerto y y Rico, de... Estados Unidos. i nglaterra、コロンビア。